Bismillahi rrahmani rrahim Inna a'tainakal kauthar Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, oh Muhammad hemos concedido el río cauzar en el paraíso Reza pues a tu Señor con una fe sincera y ofrece sacrificios mencionando su nombre En verdad quien te deteste será privado de todo bien